Bueno, ya está aquí en cabina el candidato a la alcaldía de Soacha, Andrés Jaramillo. Si alguien quiere comunicarse con él, no dude en llamar al 575-1797 o por nuestras redes sociales también nos puede contactar, que con gusto le transmitiremos su comentario o su pregunta al candidato. Bueno, pues ahí estaremos ya con todos nuestros oyentes Obviamente sabemos que ellos están muy pendientes de todos nuestros candidatos Que hemos venido presentando durante todas nuestras transmisiones en estos días antes muy buenos días, bienvenido Bueno, muy buenos días a Periodismo Radio A las personas y amigos del municipio de Soacha, ciudadanos en general Que nos están escuchando aquí a la mesa de trabajo, a Dianita, a Guillermo A su equipo de Máxter Y a todas las personas que están proponiendo para que a todos los ciudadanos de Soacha les llegue muy buenas noticias, también quiero saludar a los transportadores que hasta ahora eh, nos están escuchando y saludar a todas las personas de que nos escuchan en la red bueno se hemos dado cuenta los candidatos todos han venido eh, con unas ideas fabulosas trabajando luchando eh, uno muestra por ejemplo digamos hablamos de un candidato que coloca un smart que es para la corrupción otro pasa una pelotica eh, otro tiene un bus muy bonito y la pasa sector por sector caminando y hace como una oficina porque él dice que no tiene oficina y coloca una oficina en un bus y obviamente atiende a la comunidad cuál ha sido su estrategia Andrés bueno pues la verdad nosotros venimos trabajando ya cerca de 15 meses todo este gran proceso y, y, y esta gran campaña política donde hemos venido superando consultas internas donde hemos venido superando eh, varios, eh, varios procesos y pues Lo que más nos, nos, nos lleva a nosotros al municipio de Soacha, poderles llevar eh, una muy buena propuesta o tal vez estrategias, yo pienso que Soacha eh, para llegar a la alcaldía se requiere de que la gente misma pueda reflexionar en, en época electoral, que esto no se trata eh, de peleas, de conflictos internos, no antes al contrario, de, de muy buenas propuestas. Pienso que en medio de la democracia las zonas pueden elegir, pero también pueden ser elegidos. Hoy nuestro nombre está a consideración de todos los suachunos y todos los residentes del municipio para que sean ellos mismos quienes escojan su nuevo alcalde, que obviamente pues Andrés Jaramillo es una gran opción para poder administrar el municipio de Soacha y para poder darle un nuevo comienzo a nuestra ciudad. Yo pienso que la mejor estrategia nuestra ha sido eso, eh, la pulcritud, la buena campaña, una campaña sana, una campaña muy transparente, una campaña que no tiene financiación de ninguna índole sino que antes al contrario lo que está es recorriendo la ciudad casa a casa barrio a barrio dejando propuestas alternativas con un muy buen partido el centro democrático que es un partido que hoy tiene una gran fuerza en el país y también a nivel latinoamérica pero también con un gran apoyo y es el presidente álvaro uribe vélez y al igual que toda su bancada y con un gran refuerzo comunitario, como lo han venido haciendo nuestros candidatos al Consejo, por la lista abierta al, al, al Consejo Municipal de Soacha, Centro Democrático, y por un gran trabajo y esfuerzo que han venido haciendo nuestros ediles, candidatos de Centro Democrático por el municipio de Soacha, y así hemos venido nosotros avanzando poco a poco, con muy grandes actividades, actividades que generen un gran impacto positivo y que no sea un gran impacto positivo, sino un impacto de propuesta y que se, sea ajustada a la realidad del municipio de Soacha o del lugar en el que nosotros estamos visitando. Un periodo en el Consejo Municipal de Andrés. Eh. ¿Fue suficiente para poder conocer el, la problemática del municipio con un periodo en el consejo? ¿Fue suficiente para decir, bueno, mire, la problemática de Soacha no es de soluciones del consejo, directamente aspiro a llegar a la alcaldía? Claro, yo pienso que es importante tener los conocimientos claros de lo que está sucediendo en el municipio de Soacha. Pienso que en el trasegar de este proceso político Hoy nos encontramos en el mejor punto para poder eh, responder cualquier pregunta a la comunidad, eh, no solamente de respuesta, sino también de propuesta, de recoger esta esta gran propuesta de la misma comunidad y poderla llevar a nuestro plan de gobierno, a nuestro plan de desarrollo y esforzarnos bastante en esta gran actividad eh, política, que es una política renovadora, que es una política nueva, que no está sucia, que no tiene corrupción y así me desempeñé en el Consejo Municipal de Soacha con muy buenos debates, como por ejemplo la gran noticia de hoy que es del Congreso de la República hay una voz ambiental proponiendo por el municipio de Soacha, de estos siete kilómetros mineros que tiene el municipio de soacha pero que obviamente requiere un gran avance y un gran apoyo nacional y departamental para poder hacer el cierre de las canteras ilegales en el municipio de soacha esta parte de la minería afecta de una u otra forma a la comunidad si nos damos cuenta y la gente que es san mateo su vehículo lo deja en el parqueadero a las 8 de la mañana y a las 9 está lleno de, de, pol de la policía policía en que hay en ese sector la car autoriza A unos, mineras, a unos mineros a explotar estas minas, ¿el alcalde puede decir, no señor, usted no puede explotar estas minas aquí porque son ilegales? ¿Afecta a mi comunidad, afecta a mi municipio? Claro, yo pienso que el alcalde es la primera autoridad del municipio de Soacha, es la autoridad policiva, pero también es la autoridad ambiental. Y cuando nosotros vemos que hemos elegido alcaldes que no proponen por el medio ambiente, sino que antes al contrario lo que hacen es básicamente dejar que la minería ilegal y por corrupción, porque hoy debo denunciarlo y lo seguiré denunciando, eh, la CAR es una entidad de corrupción que lo que hace es extorsionar a los mineros, que lo que hace es extorsionar a los carboneros, que hace es extorsionar a todas las personas del municipio de, de, de Soacha que tienen tal vez alguna explotación minera y antes al contrario, en vez de poder hacer una inspección, una, vigila, una vigilancia sana, lo único que hace es extorsionar el bolsillo ciudadano, como también hemos elegido alcaldes que nos dejan ese alto cobro de alumbrado público y ese alto cobro de aseo en el municipio de Soacha, que eso también es una extorsión al bolsillo ciudadano y es allí donde nosotros queremos combatir esa esa gran problemática corrupta que desde hace 20 años el municipio de Soacha lleva prácticamente a espaldas y no hemos tenido... ...un doliente porque también hemos elegido alcaldes que vienen en Bogotá... ...y no hemos elegido gente de Soacha, personas que sepan la problemática del municipio de Soacha... ...sino que antes al contrario lo que hemos he hecho es cometer errores en el traslegar de la democracia... ...y hoy es un buen momento para inspirar un nuevo comienzo, para traer un nuevo comienzo a Soacha... ...para iniciar una nueva historia, porque debo decirlo también... Que en el 2018 y en el 2019 se definirá nuevamente la contratación de la empresa operadora de aseo, también se definirá la, la, la contratación o la concesión del alumbrado público en Suacha y nosotros vamos a acabar con esa corrupción en el municipio de Suacha. Por eso ha venido mucho problema en contra de mi campaña porque mi campaña no está siendo financiada por corruptos, sino antes al contrario, mi campaña es una campaña de comunidad, es una campaña social, es una campaña que ha que ha salido de la misma comunidad porque hago parte de la comunidad de Suacha que verdaderamente ...sufre esa problemática porque yo vivo en Soacha, soy un candidato que sí vive en Soacha y que tiene muchos problemas cuando sale de su casa, como las personas que salen de su casa en el tema de la seguridad, de la movilidad, la falta de educación, y lo que hemos venido nosotros viviendo en el municipio de Soacha es por falta de verdaderamente una autoridad municipal que tenga sentido de pertenencia y que no haga negocios con las necesidades del municipio de Soacha. De pronto, el alumbrado público eh, ya está llegando prácticamente, el contrato que se firmó llega a su fin este año, creo. Ya, pues el próximo año tiene que haber un nuevo contrato. ¿Se puede cancelar, se puede terminar el cobro de alumbrado público en Soacha claro. o se puede modificar los precios? Porque nos damos cuenta, por ejemplo, yo decía ayer, casualmente este tema, hay casas que tienen tres contadores de tres pisos y entonces cobran tres alumbrados públicos a una sola vivienda. ¿Se puede unificar los precios, se pueden regular o se puede terminar el alumbrado público en el municipio? La verdad sí se puede, sí es posible. Desafortunadamente debo decirlo que hay campañas en este momento donde exalcaldes desde la época de cerca del año 2000, cuando desde del, del año 98, desde esa exalcaldía hasta la alcaldía actual están apoyando una campaña porque saben que ahí está la loncherita ...del próximo año, de los próximos cuatro años... ...del alumbrado público y de la empresa de aseo. Cuidado, querida comunidad. Los llamo a una reflexión frente al actuar de la democracia. Hay muchas cosas que pueden ensuciar la democracia. Ojalá el próximo 25 de octubre votemos por una propuesta sana... ...honesta y transparente. Porque si sí, debo decirlo, Guillermo y querida comunidad... Que es el momento de iniciar serias denuncias y Centro Democrático está dispuesto a decir la verdad a la comunidad para que no cometamos errores en los próximos días que nos restan para las elecciones en, en, en la campaña y no volvamos al pasado, tampoco sigamos el continuismo, que eso nos llevaría a cuatro años más adelante de retroceder y nunca más ver una solución en nuestra ciudad de Soacha. Por eso es importante que las personas sepan que sí vamos a poder cambiar el alumbrado público. Nosotros proponemos traer cambiar la luz mercurio, que es la luz amarilla, por la luz LED, que es la luz blanca, y no con electricidad o con energía, sino con paneles solares. El panel solar que automáticamente es autosostenible porque es un panel solar que ya hemos venido avanzando con algunas entidades y organizaciones eh, internacionales no gubernamentales y socializar también estos proyectos con embajadas que van a ayudar a contribuir con el municipio de Soacha por esta gran eh, problemática que hemos tenido de alumbrado público al igual también el tema de las basuras vamos a crear una planta de tratamiento para el aprovechamiento y la recuperación de las basuras y hacer que los recicladores se puedan asociar a esta planta de tratamiento, crear a amplios ecoparques donde nosotros podamos aprovechar, porque un ser humano una persona en Soacha casi que es un kilo prácticamente de basura que está botando diario cuando pela la papa, cuando etcétera, etcétera por persona es un kilo que nosotros estamos perdiendo a diario de 450 toneladas al día que se recogen en el municipio de Soacha, el 82% es recuperable y hemos tenido mucho pasivo ambiental en el municipio de Soacha por la problemática minera que tiene, eh, ilegal que tiene el municipio, entonces vamos a lograr que esta planta de tratamiento produzca abono y este abono orgánico podamos eh, regarlo allí en aquellos lugares donde la minería ilegal nos ha dejado grandes problemáticas ambientales y problemáticas a, a la salud pública, porque hay que decirlo que el 82% de los habitantes que viven cerca a una explotación minera, estas personas tienen problemas respiratorios y lo hemos visto con niños, lo hemos visto con, con adultos mayores que han sido los que más eh, sufren de esta gran problemática. Entonces, qué importante que podamos generar reflexiones participativas comunitarias como centro democrático muy dispuestos a escuchar a la comunidad como siempre lo hemos venido haciendo entregaremos todo nuestro liderazgo a sacar adelante este gran proceso ...quitar esa extorsión del alumbrado público y esa extorsión también de alto cobro... ...porque ahora el cobro es doble, ahora si la persona tiene dos pisos, una casa de dos pisos... ...cobran dos veces la basura, porque ahora se quiere cobrar hacer el cobro habitacional... ...hoy Soacha paga 19 mil pesos de aseo, Suba Estrato 4 paga 9 mil pesos de aseo... ...por qué Bogotá paga 9 mil y por qué Soacha paga 19 mil pesos porque no ha habido una autoridad competente, no ha habido un doliente, no ha habido una administración, no ha habido una autoridad que vele por los derechos e intereses en los servicios públicos de los ciudadanos residentes de Soacha. Bueno, la gente dice que cuando hablamos sobre este tema, de pronto dicen que es que no hay subsidio para el municipio de Soacha debido a los estratos. Soacha no tiene el máximo estrato 3 entonces obviamente los que subsidian sean estrato 4 y 5 de pronto por esta parte también es que los impuestos los servicios públicos de Soacha son más costosos que en la capital de la república, ¿cree que es eso candidato? Yo creo que nosotros no debemos de, de, de acompañar esta esa clase de estadísticas porque nosotros tenemos un problema muy real y el problema es que primero seguramente Soacha ha crecido más, sabemos que somos más de un millón doscientos mil habitantes, que con el apoyo de la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, próxima gobernadora, estamos haciendo una gran propuesta e incluso... Eh, desde la bancada de Centro Democrático, generar ponencias desde el Congreso de la República para que se haga un nuevo censo en el municipio de Soacha. Yo pienso que un nuevo censo ayudaría muchísimo para que nosotros podamos traer una más y mejor inversión social a la ciudad, para que podamos ampliar la fuerza pública, para que podamos ser contados como el municipio verdaderamente que es y no pensar que tal vez podamos adherirnos a Bogotá, sino antes al contrario, lograr que Soacha sea un municipio especial a la óptica del gobierno nacional y toda la política de la inversión social que va a ser importante para los próximos cuatro años en los que nosotros vamos a trabajar firmemente en esta gran estrategia para poder lograr más recursos al municipio de Soacha. La gente se pregunta y dice, bueno, él es muy joven, un candidato joven, pero dicen, ¿cuál es el perfil de Andrés Jaramillo?, démoslo a conocer a nuestros oyentes primero la juventud es importante la juventud en el municipio de soacha es importante ser joven no limita nada ser joven representa fuerza vigor alternativa actualidad renovación representa autoridad joven es es una persona que lo único que busca es generar propuestas y salidas a las problemáticas que nosotros tenemos en la ciudad, lo he visto en muchos jóvenes, jóvenes que como los que hoy están en el Congreso de la República, buscando soluciones en el, en le, en el tema ambiental. Los jóvenes, usted va hoy a, a chequearse por el médico general y es un joven que de 26 años, quien le está chequeando, usted va a un banco y habla con un gerente y es un joven, usted va a una empresa y habla con el gerente y es un joven, usted va a cualquier lugar y encontrará jóvenes liderando procesos, porque los jóvenes traemos una renovación y un nuevo comienzo para todo lo que nosotros emprendemos. Jóvenes de Soacha que son grandes en el deporte, jóvenes de Soacha que son grandes en la cultura, jóvenes de Soacha que son grandes en la educación, yo por ejemplo tengo una joven que trabaja, que es candidata al consejo y trabaja todo lo que es el tema de la energía de la tecnología y de la robótica y, y ella es muy hábil en ese proceso de la robótica, que importante nosotros saber que hay jóvenes que también tienen píldoras de curiosidad, que hay que orientarlas y que hay que llevarlas a una a un gran propósito. Pero Andrés Jaramillo, debo decirlo que soy administrador público de profesión, primero, orgullosamente egresado del SENA de Soacha, eso sí, vivo orgullosamente siendo egresado del SENA porque... La gente debe saber de dónde nosotros hemos venido y cómo hemos venido avanzando. Concejal del municipio de Soacha, trabajé en la Secretaría de Salud del municipio de Soacha, en la Secretaría de Educación del municipio de Soacha y condecorado como el mejor concejal del municipio de Soacha ...por mis debates de control político que siempre fueron serios, que siempre fueron íntegros... ...y que siempre generaron polémica al interior del Consejo, pero también al interior de una administración. Y hoy hemos visto el resultado de estos grandes debates que hemos venido haciendo... ...mis apariciones en medios de comunicación de grandes propuestas que hoy las han recogido y las están aplicando... En, en, en la administración municipal que eso a mí me deja muy contento el pasado jueves 13 de agosto en visita con el presidente Álvaro Uribe Vélez sacamos una gran propuesta de la política de seguridad generamos el de que eh, propusimos siendo alcalde de Soacha el primero el 2 primer decreto que firmaría el 2 de enero sería el toque de queda permanente para Soacha al otro día tomaron esta propuesta y le hicieron parte, entonces la, la administración municipal la hizo parte. Entonces la comunidad me llama y me dice, Andresito, lo felicitamos, porque usted siendo candidato ya está gobernando, ya le están haciendo caso. El segundo decreto que nosotros vamos a hacer en Soacha será decretar a Soacha en alerta ambiental suacha será decretada decretada en emergencia ambiental, será el segundo decreto que nosotros trabajaremos el próximo 2 de enero. Y Anita. Bueno, a propósito del tema ambiental, nos escribe Alirio Moyano, un saludo especial para él. Él quiere preguntarle al candidato que qué va a hacer para recuperar la ronda del río Soacha. Bueno, primero, un saludo para Alirio. La ronda del río Soacha, debemos entender que los recursos necesarios, hídricos del municipio de Soacha hay una entidad que es competente para esto pero que ha sido incompetente en Soacha que es la CAR. La CAR en Soacha se está llevando cerca de 2.400 millones de pesos al año y no hace recuperaciones de río, no hace cultura ciudadana en aquellos lugares donde verdaderamente nosotros necesitamos generar la cultura ciudadana. El río Soacha necesita una inmediata solución, porque desafortunadamente tenemos comunidades que llevan las aguas negras hacia el río Soacha. Por eso necesitamos trabajar fuertemente para que este río Soacha pueda tener una mejor eh, fluidez de su recorrido, pero que también nosotros podamos proponer por la recuperación de esta cuenca hídrica que es importante para el municipio de Suacha, al igual que desafortunadamente debo decirlo que en el río Suacha ya aparece como un caño, digámoslo así, no no no es ese gran río que alguna vez Suacha tuvo, sino antes al contrario necesitamos iniciar un proceso eficaz porque hay gente que siempre está botando basura Y necesitamos nosotros sacar los comparendos ambientales. Mire lo que ha pasado en el río Soacha. El río Soacha, la gente vota al río Soacha sofás, sillas, comedores. Mejor dicho, como si alguien se fuera a vivir allá. Y no tenemos esa cultura ciudadana, pero también necesitamos trabajar fuertemente con las juntas de acción comunal para hacer los comparendos ambientales y hacer las denuncias efectivas. Bueno Andrés, le cuento algo Usted un poquito del toque de queda Usted dice que cuando vino el presidente Álvaro Uribe Se tocó ese tema del toque de queda para menores eh, Después de que ustedes supuestamente hablaron sobre ese tema Salió el decreto por el alcalde municipal de Soacha Pero otro candidato dice que la idea fue de él Y que el alcalde le robó esa idea Entonces nosotros preguntamos, ¿la idea de quién es? Del, del, ...del candidato que entrevistamos hace poco acá... ...la idea de ustedes... ...o el trabajo bienes de hace aproximadamente... ...tres años desde la Alcaldía Municipal. Bueno, yo debo decirle que los toques de queda... ...iniciaron en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Sí, obvio. Dentro de la política de seguridad... ...está este gran, esta gran propuesta del toque de queda... ...por la problemática social que tiene Soacha. El, tre, el jueves 13 dentro de la política de seguridad del centro democrático, está el toque queda para menores de edad. Lanzamos la propuesta del toque de queda para menores de edad y al otro día pues nos hallamos a una gran sorpresa y pues qué bueno que se haga, nosotros la, la haremos permanente, tal vez eh, quedan pocos meses para la administración municipal saliente, pero nosotros lo haremos permanente en el municipio de Soacha. Bueno, eh, Andrés Jaramillo, candidato a la Alcaldía Municipal, Centro Democrático. Candidato, en otra ocasión vamos a tener otra oportunidad para seguir dialogando con usted y escuchar los temas de para el municipio de Soacha, obviamente, para mirar cómo se puede llegar a ese tema. 30 segundos para que usted le diga a la comunidad y lo convenza de que usted debe ser el candidato a la Alcaldía de Soacha. Bueno, ¿por qué Andrés Jaramillo debe llegar a ser alcalde? Primero, por los principios éticos que tiene segundo porque es una persona de familia tercero porque es profesional cuarto porque es una persona que conoce las situaciones del municipio de Soacha quinto porque Andrés Jaramillo es de la comunidad no tengo coalición con ningún movimiento partido político mi coalición es con la gente, es con la comunidad es con las personas del municipio de Soacha Votar por Andrés Jaramillo es votar por el cambio, es votar por un nuevo comienzo, es votar por la única propuesta nueva que hay en el municipio de Soacha y que esta propuesta va a ayudar muchísimo para que las personas puedan ver en Soacha una alternativa diferente, porque tenemos un pensamiento y una mentalidad gerencial que es lo que le hace falta al municipio de Soacha. Por eso Andrés Jaramillo es una gran propuesta y que además soy el candidato de la seguridad hago parte del partido centro democrático y proponemos por una muy buena política de seguridad que debe ser transversal en el municipio de soacha soy un hombre temeroso de dios una persona que cree mucho que dios nos puede dar la sabiduría para avanzar y para sacar adelante nuestra ciudad y le pido algo a la comunidad y aprovecho estos micrófonos que cuando miremos al cielo hagamos una oración por nuestra ciudad y por sus habitantes. Muchas gracias y que Dios los bendiga.